Señales del Fin del Mundo. Con Javier Sevillanos, señores, del Fin del Mundo, Javier. Muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Javibi. Aquí estamos la, pasando la cuarentena ahí, ahí, ahí. precisamente sobre eso vamos a hablar no cómo bueno, está afectando esto cómo que está estamos afectando haciendo... la pandemia exactamente claro. toda esta pandemia la paralización el comportamiento el confinamiento que estaba en dicen ya 1300 millones de humanos supuestamente estamos confinados y por supuesto Un también... de la humanidad ¿eh? exactamente sí, sí. una burrada de, de barbaralmente sí. confinados otra cosa es que mucha gente o, o alguna mejor dicho alguna gente pues mm, intenten, intenten escaparse de sus casas pero yo bueno, creo que la mayor parte de gente sí, está comportándose sí, sí, sí, eso, de forma educada la gran eh, la gran eh, mayoría está en lo, eh, eh, en lo de todos están concienciados claro, lo que pasa es que la excepción de unos no puede pues hacer sí, en el es, todo es una excepción en, en, lamentable en, pero en, es una excepción En esta situación, el que haya alguien que se salte o intente saltarse el confinamiento, pues, pues evidentemente se, se hace notar, lógicamente. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en esos efectos colaterales climáticos, en este, en este caso positivos que eh, han producido todo este confinamiento, esta ralentización de la actividad industrial eh, en determinados puntos de, del mundo y que han observado eh, algunos satélites, de, tanto de la NASA como de la Agencia Espacial Europea, que se dedican un poco a... A analizar, a valorar y a, a, a medir ¿no? los niveles de contaminación de diferentes eh, gases. Los datos que más tenemos actualizados o, o, o que tenemos más día a día eh, por así, eh, son, son los, los datos del ni, de dióxido de nitrógeno. Y, y tenemos menos datos de momento del CO2 luego explicaremos por qué pero los datos de dióxido en el, el dióxido en nitrógeno es un, un, un gas que todos conocemos ya que es importante en la combustión de los motores de explosión fundamentalmente de los diésel y también es un, una de las fuentes de NO2 es la quema de hidrocarburos para generación eléctrica por medio de, las, de la quema de carbón y esto es lo que ha ocurrido lo que observó, empezó ya a observar el, el satélite Sentinel 5P de, de la Agencia de la ESA, de la Agencia Europea del espacio y en, en, en el dentro del programa copérnicus que es el, el, el, el programa de observación y de medición de la agencia lanzó varios satélites el, el último es este, el Sentinel 5P y este incorpora un instrumento que se llama Tropomi que es el que analiza y cartografía la gran cantidad de contaminantes del aire a escala mundial y entonces, Entonces observó que durante el confinamiento ya en, en el país, primer país afectado por toda esta pandemia eh, que fue China observó primeramente en la zona del, del epicentro de, de, de esta pandemia en la zona de Wuhan que al paralizarse toda la producción eh, industrial de la zona a ralentizarse y por supuesto el confinamiento que hubo en, en la región pues ahí ya empezó a observar eh, una disminución el tropomia analizó y vio que había una ...disminución en los días eh, inmediatamente posteriores... A este comienzo de, de, de confinamiento de la población de Wuhan y que después eh, de días después eh, se extendió a, a otras áreas de, de la República Popular China cuando eh, este confinamiento y estas medidas se ampliaron al resto de China. Hemos visto ya en estos, eh, eh, estos mapas animados que son eh, mapas que el, miden, eh, evalúan esta, esta concentración del dióxido de nitrógeno durante aproximadamente 10, en periodos de 10 días. En, en China esto se empezó a detectar en un primer periodo del 1 al 20 de enero y posteriormente ya en, eh, a partir del 11 eh, de, de febrero se tomaron en, muestras en, eh, y se realizaron estos mapas que hemos visto en estos, en estos periodos y se observó esto. Es curioso porque los, los que manejan estos datos dicen que esto ocurrió ya durante los Juegos Olímpicos de Pekín cuando en el área de Pekín se, se visualizaron también por los satélites que entonces estaban en funcionamiento también este mismo fenómeno, una reducción de los contaminantes atmosféricos y fue debido porque eh, se prohibió en la ciudad de Pekín en el, durante los Juegos Olímpicos de 2008 se, se, se prohibió la circulación de, de automóviles en, en la ciudad y también se paralizaron las centrales térmicas eh, de carbón en toda la zona para Taip, taip. Tener un, una mejor calidad de aire en, durante los Juegos Olímpicos debido a que ahora mismo China o el sudeste asiático y China fundamentalmente digamos que es la fábrica del mundo. ¿no? todos dependemos de muchas cosas, de muchos suministros, como se está viendo en esta crisis de falta de material sanitario que tiene que ser fabricado eh, prácticamente en, en, en su gran mayoría en China. el ser en la fábrica del mundo, pues eh, durante los Juegos Olímpicos ya vivieron esta situación de mejor eh, condición atmosféricas debido a la reducción de contaminantes en el aire y los científicos los, los que manejan estos datos es, lo están eh, viendo ahora lo vieron ya en China y Tiempo, eh, eh, muy poco tiempo después, esta misma eh, estos mismos datos atmosféricos que envían eh, los, los mm, eh, el Sentinel el, por medio de Tropomi, pues se trasladaron al norte de Italia a la, a la zona de eh, Lombardía y el Véneto, a esa zona del Valle del Po, en el que también empezó eh, ese primer foco en Italia, foco importante de esta, de esta pandemia y en el que las autoridades italianas pues eh, también decretaron medidas de este tipo de eh, restricción de, de la movilidad de la gente eh, evidentemente del tráfico rodado automovilístico y también poco a poco pues la eh, ralentización y paralización casi absoluta de la industria no, no, no indispensable en ese momento y posteriormente los mismos datos resulta que se han trasladado a España y en España se, los eh, científicos De, de, de la ESA, fundamentalmente se está estudiando, se está estos datos en, en un centro que la ESA tiene en Holanda y eh, son donde están intercambiando datos también con otras eh, fuentes de estos datos que son eh, las eh, estaciones terrestres de medición de, de contaminantes atmosféricos. Ahora es cuando en este momento están empezando a cruzar estos datos y eh, por qué eh, los primeros han sido del dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es un contaminante muy importante eh, a nivel atmosférico porque tiene mucho efecto so, di, eh, inmediato y directo sobre la salud humana a, a, aparte de también sobre el clima pero fundamentalmente sobre la salud humana mientras que el CO2 tiene un, un, un efecto eh, más de, de eh, calentamiento global de la atmósfera por así por, por, por, por ver algunas características diferentes el NO2 Tiene una duración en, en la atmósfera relativamente corta, aproximadamente de un día, de 24 horas, antes de empezar a interactuar con otros gases que hay en la, en la atmósfera o empezar a, a disiparse. Mientras que el CO2, su permanencia en la atmósfera, fundamentalmente sobre los océanos y sobre las masas boscosas, lo que es la biosfera terrestre, permanece más tiempo. Los, las las um, medidas se pueden hacer, um, se tienen que hacer a más largo plazo si estos eh, fenómenos de reducción eh, de la contaminación por parte eh, debido a, a, a las medidas de contención de esta pandemia sobre el CO2 eh, a, tendrán que hacerse a más largo plazo. Pero las del NO2 se pueden realizar prácticamente en, en, en cuestión de muy pocos días. Por eso lo que se supone y lo que dicen todos los entendidos es que estas eh, cuestiones no solo van a mejorar en el aire los niveles de, de NO2, sino lógicamente también los de NO2. De hecho, por ejemplo, tanto Madrid-Barcelona como Sevilla-Valencia, que son las principales ciudades eh, contaminantes eh, de España, pues han reducido notablemente su, ni, sus niveles de NO2 en, el, en, en, la, en la atmósfera. Eh, concretamente, creo que los niveles están en 40 eh, mi, eh, microgramos por metro cúbico y eh, Madrid, por ejemplo, pues eh, lo ha reducido, uh, ha llegado a una media, una media hablamos de 57%, aunque ha habido picos más importantes. Barcelona, que está, recordemos, lógicamente está eh, al borde del mar, está eh, en, en la costa, ha llegado a ha tenido picos de un 75% menos de este gas en, en, en el lunes Déjate pasado, lo que ha tenido que pasar para que se produzca algo bueno eh, eh, para el clima. Eh, Exactamente. Esto es una. una... O sea, no, no es... es terrible que claro. se tenga que producir por estas claro. circunstancias y todas las organizaciones. Antes había y discusión, ahora no hay discusión. Claro, ahora eso. esto hay que sacar dentro de, de, de, del, del problema mundial que esto está suponiendo, hay que sacar en este aspecto, en el aspecto climático, conclusiones del tema. Que, esto es lo que dicen eh, todos los científicos que, se, que, que están evaluando ahora evidente, esta cuestión. Evidentemente, el esfuerzo ahora eh, eh, tiene que centrarse en parar eh, esta pandemia, en solucionarla y, y, y, y, y pararla cuanto antes y a posteriori eh, buscar las medidas para poder defendernos no solo de esta pandemia sino de las futuras que ya nos que, que, que ya mm, vendrán lógicamente pero eh, no olvidemos que también eh, eh, esto nos da la oportunidad de sacar las conclusiones de cuáles eh, realmente las fue de este problema que hasta este momento, hasta que empezó esta pandemia, recordemos que era uno de los puntos importantes en prácticamente todos los países del mundo, o por lo menos aquellos que están todavía dentro del, del, del Acuerdo de París. ¿no? Eh, recién su agenda política, todas las administraciones estatales uh -huh. tenían el cambio climático como un punto eh, importante, no solo para intentar cumplirlo, sino también como, eh, como fuente de votos eh, pa pa para poder atraer a votantes eh, eh, a los partidos que, que tengan este tenían, este objetivo como número uno antes de esta pandemia que ahora sí es el número uno aquí se pone de, de manifiesto el eh. refrán ese ¿no? que no hay mal que por bien no, no venga mal, ciertas pues, cosas desgraciadamente no hay mal que por bien no venga lo que los los dicen los los observadores y los que están manejando lo, los datos eh, pues es que vamos a ver no tenemos que olvidar que esto es Un hecho no, no puntual, sino un hecho temporal, es decir, mientras dure eh, todo esto a nivel mundial se va a producir este fenómeno. pero ojo, ellos recuerdan lo que ocurrió con la crisis económica de 2007 2009 cuando se dio o se empezó a salir de esa crisis económica a nivel mundial, lo que ocurrió, y lo que ocurrió fue espantoso a nivel climático, es decir que eh, eh, los países desarrollados eh, incrementaron eh, su producción industrial y e incrementaron por tanto su contaminación debido a tipo al, al, al origen industrial después de esa crisis económica eh, porque los, los valores también igual que antes hemos contado lo que ocurrió en China, los valores es, eh, de contaminación eh, eh, atmosférica que están registrando son muy parecidos a los que también ocurrieron en, en determinadas áreas a nivel mundial cuando ocurrió la crisis económica de 2007 hasta 2009. A partir de 2009 se empezó a recuperar la producción y la, la actividad industrial y, y eh, las ventas de automóviles, más circulación, etcétera, etcétera, y entonces eh, la contaminación de todos estos gases mmm, no solo se recuperó, sino que eh, eh, superó lo que había antes de la, de la crisis, no solo de los países desarrollados, sino que hay los países denominados que conocemos como países emergentes ya se habían sumado ese, eh, eh, a una cierta industrialización después de esta crisis y entonces eh, empezaron zonas del globo que antes no registraban ese tipo o esos niveles altos de contaminación y eh, estos países emergentes evidentemente empezaron a registrar niveles de contaminación que no tenían antes de la crisis económica esto es sobre lo que advierten los, sí. que, los que están manejando ahora mismo los los datos. Sí, que la excusa eh, ojo, podría ser perfectamente como la recuperación económica es necesaria eh, tenemos todo tipo de patente de corso para contaminar lo que Ahí queramos. Está. De momento recordemos que por ejemplo ahora el precio del barril de petróleo está a unos, pre a unos precios bajísimos por la pelea que hay entre Rusia y Arabia Saudita y eh, esto y estimularía lo Google, subirá y, subirá claro, mucho, y ya esto no habrá contención esto, nada. Ya, pero esto estimularía el, el, el Eh, eh, eh, el incremento en el consumo de, de, de petróleo, de hidrocarburos derivados del petróleo, en cuanto a automoción se, se refiere. También recordemos que una vez que empecemos a, a pasar esta crisis eh, de, eh, pandémica, A lo mejor a nivel mundial se empiezan a derivar eh, mm, mm, dinero y medios eh, que estaban destinados a contener la contaminación climática, este proceso de calentamiento global, para... Otra de la, la, las futuras eh, eh, eh, crisis sanitarias que nos puedan acuciar como nos, ha, eh, eh, nos está apretando, nos está ahogando esta, ¿no? Y entonces es otro también de los factores que los eh, entendidos manejan. Ojo, que esto... Ahora es temporal, vendrán otras crisis pandémicas sanitarias, pero no tenemos por ello que eh, derivar dinero de la pelea que estamos manteniendo por bajar la, los niveles de contaminación y evitar este calentamiento y los objetivos que teníamos, no tenemos por qué dejarlos de lado y atender eso y atender también, evidentemente, próximas y evitar próximas pandemias de esta magnitud a nivel a nivel mundial. Entonces, los, los mmm, eh, de científicos estudiosos de estos temas están un poco... Mmm, y nos advierten que esto es probablemente lo que vaya a ocurrir, porque ya sabemos que los políticos son como son, evidentemente ellos, en cuanto esto se supere, esta, esta crisis sanitaria se supere, lo que querrán es estimular la industria a, a tope, es decir, eh, ponerla a producir todo lo que han dejado de producir durante todos estos este, este tiempo, todos estos años e intentar eh, eh, elevar el nivel de producción, el nivel de consumo, a nivel de etcétera, etcétera, a niveles superiores. Recordemos que en el año 2018 eh, los niveles eh, de CO2 Por ejemplo, los, los pocos eh, eh, datos que se tienen sobre el CO2 a día de hoy o hasta hace muy poquito, hasta que ha empezado todo esto, estaban eh, eh, seguían siendo superiores a, a los del año pasado y a los del año eh, posterior. O sea, no, no habíamos conseguido todavía reducir eh, esas eh, emisiones de CO2 a la atmósfera que se pretendía y, y estamos consiguiendo crecer. Eso sí, hemos reducido el, el nivel de crecimiento de estos gasos, de, de estas emisiones, pero no a los niveles que se se suponía suficiente para evitar el cambio climático. Las señales en Delfín del Mundo, Javier, muchas gracias. La mañana a todos esta mañana